mañana. Ya estamos de vuelta después de una breve tanda, después de escuchar un poquito de música y estamos en este momento que lo guardamos especialmente para el ampu de punilla, ¿no cierto Ale? Sí, aquí estamos ya en este en este horario que siempre le damos la columna a distintas personas que participan de la Asamblea Multinacional de Punilla Norte, multisectorial Punilla Norte, en este caso la tenemos del otro lado, a Elsa, bienvenida Elsa ¿Cómo estás? Hola, te escucho muy bajo, ¿me pongo los auriculares? No, ahí te subimos nosotros un poquitito la ganancia, ¿ahí cómo eh, me escuchás, mejor? Algo mejor, sí, dale, dale, perfecto. perfecto Bueno eh, aquí estamos en la columna ¿Qué, qué tema vas a presentar? Mirá eh, ayer Eh, fue una fiesta y la multisectorial en tres puntos eh, estuvo presente porque decidimos desde la asamblea participar de esta convocatoria de las universidades en defensa de la educación pública, no solamente en defensa de la educación pública, pública que eh, se siente amenazada en las universidades, sino en toda la educación. Y entonces, bueno, participamos. Otros en la actividad que se hizo a las 6 de la tarde en La Palga y otros en Cosquín. Algunos tuvieron fuerza para estar en las 3. Eh, con un grupo, eh, nosotros fuimos a Córdoba Y, y realmente participamos de una fiesta porque que lo han visto todos, es una novedad de lo que estoy diciendo pero fue una una masiva movilización no a pesar que las centrales sindicales no declararon paro activo con abandono de tareas fue eh, que Eh, ...increíble... ...y por qué digo fiesta... ...por ...y creo que con todo el país así... Eh, ...estamos... Eh, ...policía y otras... ...otras fuerzas de seguridad... ...en, en Córdoba... Eh, ...en distintos lugares... ...cerrando otros, en fin... ...pero... ...simplemente cumpliendo esa posición de seguridad... ...entonces... La manifestación justamente fue a plena calle, en vereda, aquellos que querían ir más rápido y llegar a la punta porque durante una hora y media nosotros con este grupito estuvimos, porque estábamos dispersos, éramos eh, unos cuatro o cinco que nos habíamos eh, ubicado en en el Palacio de San ahí en Chacabuco. Y entonces iban bajando desde la Ciudad Universitaria por Chacabuco en, en, en las en las dos vías convergían ahí y seguían hacia Olmos, ¿no? Una reunión ese que empezó las columnas eran de ambos lados eh con, por supuesto la intimidad de carteles que ya empezamos a, a... cada uno por su lado a publicar y, y, y con esta alegría, ¿no? Con esta alegría de poderse manifestar de esta manera. mira te cuento. Había... ¡Ah! lo más lindo que es esto, no solamente la cantidad de gente, sino la diversidad. Había un señor, yo sacando fotos sabés que me gusta la fotografía, y subía y bajaba a un triangulito que vi frente al al Palacio de Manici, que es el Museo de Fotografía, y había un señor de mi edad, yo tengo 73 años, y vivo de mi edad más o menos, de la generación de los 70, ¿no? cuando éramos jóvenes en los 70. Y el señor, yo lo vivía así como... Eh, contentando y solito él, ¿no? sentadito y mirando todo como... y entonces se me ocurre preguntarle ¿qué piensa? y ya ves que me respondió ¿cuánta juventud? bueno este es el comienzo ¿no? Elsa vos sabés que ayer eh, mientras pasaba todo Nosotros estamos con un canal de comunicación nacional a través de la red Farco y llegaban desde todos los lugares del país algo que nunca había pasado, sí, en el festejo cuando llegó... Eh, argentina, la selección argentina de año el ante año pasado que ganó el mundial eh, sí. eh, fue la única vez que vi que un grupo tenga tantas declaraciones desde tantos lados, bueno ayer se calculaba entre un millón y medio de personas en todo el país eh, en cada lugarcito del país se lo comparó eh, erróneamente con, con la fecha del mundial y creo yo, porque bueno tenemos más o menos la misma edad que de la vuelta a la democracia fue la manifestación popular juvenil más grande y pacífica de eh, toda la historia de esta nueva democracia sí. y me acuerdo una sola que no sé si vos te acordás por ahí en un momento de estas tantas manifestaciones que tuvo alfonsín de apoyo a la democracia donde mucha juventud había se había se había sumado también en, en buenos aires y en, en distintas provincias Sí, eso fue Eh, también es cierto pero veníamos de otra práctica Exacto. en la época de alponín de mucha participación no es cierto sí. Eh, sí yo vivía en ese momento en Buenos Aires y fui con fuimos este con nuestros tres hijos eh, la más chiquita con esas esas mochilitas que te acordás que fue eh, eh, antes de ir? la casa está en orden, pero fue todo un ataque en jueves, creo. Eh, si sí, es cierto, éramos muchos jóvenes, pero en aquel momento venías de, veníamos de una práctica. Sí, sí, Ahora no se estaba dando. Hace muchos años que está eh, un poco la consigna de no movilizar, no es el momento, no sé qué. Bueno, en fin. Eh, lo importante es que ayer se salió... Eh, fue masiva, como decíamos, en paz, tranquilos, y, y fue esta respuesta este señor, que lo veníamos eh, sintiendo, te digo, yo más de la vez me sequé los ojos, y mi compañero exactamente lo mismo, era, era fue muy emocionante. Sí. Eh, y la educación es un derecho, no es un servicio esencial como pretenden, porque aquí es también lo que se está descendiendo, ¿no es cierto? Bueno, más allá de esta alegría y de esta participación, que por cierto, en La Falda, eh, si bien mucho más chica, porque nosotros pensábamos ir también, Córdoba veníamos, eh, comíamos algo, nos íbamos a La Falda y después a Cosquín. bueno, y el cuerpo no dio, entonces tantas cosas el mismo día, no fueron quizás acá en nuestro territorio tan masivas, pero pero igual hubo mucha participación, hubo una clase abierta en la salda, eh, por las fotos que he visto a cargo de, de Sebastiana Pesteguía y de Cecilia, su compañera, eh, y, y, y ellos son un referente también acá, con respecto a, a esta lucha, a, a esta manera de, de defender derechos, ¿no? Y hablando de defender derechos, te cuento otra cosa de la multisectorial que estamos eh, organizando, podría ser, va a ser un viernes, podría ser el viernes 3 de mayo, estamos buscando lugar, porque el Cine Teatro de Yardino está ocupado, queremos... ...realizarlo acá en, en Pumilla Centro... Eh, ...por el tema de las facturas... ...de las facturas por venir... ...esa es... Eh, ...la preocupación de muchos... ...votantes... ...y no votantes... ...de este gobierno... ...porque... Eh, ...Valentina Enet... ...que es una abogada... ...magíster en Derecho Administrativo servicios públicos y obra pública, va a venir a la zona, va a venir acá posiblemente a Jardino, ya estamos en eso y, y ya lo largaremos y te avisaremos, por supuesto, ¿no? Y va a hablar de las facturas de la luz impagables, de los usuarios de PEC y de las cooperativas. Mm -hmm. Ella dice... Sigo escuchando mentiras por parte del gobierno, tanto provincial como nacional, y mucha desinformación por parte de los medios de comunicación. Y también hace la certeza que también hay una desinformación por parte de los medios. Eh, es cierto que los regímenes tarifarios, tanto de luz como de gas, son complejos. Pero ella aclara que, los aumentos de lucro que tuvimos ahora, que vinieron el doble, esos eh, que dicen que están recibiendo, eh, esos que estamos recibiendo, no es eh, ya el programa de mi ley con respecto a las tarifas. No, eso es mentira. Eh, acá el tema es que estos aumentos son los que dispusieron durante la gobernación de Schiaretti Que los pospuso por las elecciones Todavía nosotros los usuarios de PEC no hemos visto reflejado en nuestra factura Los aumentos dispuestos por la política de mi ley Ahí te hago una aclaración, en mayo, uno si se fija la facturación digital de pe viene casi el doble que en, en abril. Eh, claro. Por ejemplo, mi factura eh, de EPEC son 100 kW, que es casi nada, eh, y me vino eh, 13.000 pesos en abril y 17.800 va a venir en mayo, con estos aumentos escalonados de la gobernación de Schiaretti propuestos en noviembre. Eh, claro. Nosotros veríamos reflejado en junio y en julio eh, este aumento del 300% que el gobierno nacional quiere aplicar. Pero pregunté si se aplica sobre el final de la facturación de Schiaretti y me dijeron que no. Que, eh, no se, que esto es eh, una cuestión de la cooperativa de acá de Córdoba solamente. Así que estamos en una nebulosa total de cuánto nos va a venir. Claro, bueno, te cuento que eh, agarrar de los bolsillos, sí porque eh, el, el tema es el siguiente, que hay un aumento del precio del kilovat mayorista más la quita de subsidios y Schiaretti eh, también incumplió con su promesa de solucionar el tema, el tema de cooperativas eléctricas. Y fíjate vos, desde hace muchísimos años en el, el interior, o sea nosotros, pagamos un 30% más promedio que a igual consumo paga un ciudadano que recibe la luz de PEC. Bueno, la provincia de Córdoba ayer mandó, ayer 23... Eh, mandó a las 3 de la tarde eh, algo que anunció que tiene que ver con que eh, es un plan para facilitar que más familias accedan al esquema de subsidio de tarifa eléctrica. Esto está en la página de eh, noticias del gobierno de Córdoba donde hay un link para anotarse nuevamente porque todos los años pasa lo mismo en la tarifa social familiar. Yo ahora lo pasé al grupo del ampul también porque esto es lo último que tenemos cuando yo eh, hace una semana averiguaba todavía no me habían informado esto. Así que bueno, para las familias posiblemente este puede ser una vía para poder obtener algún descuento. Sí, pero... Eh... Igual, esto es una vía, interesante por cierto, pero eh, afecta, imagínate, a, a un taller, a un pequeño taller, ya está afectando por el tema del consumo, ¿cierto? Entonces, eh, aquí hay violaciones de derechos por todos lados. Eh, volvemos entonces a... a a decir que estamos desde la multisectorial organizando no solamente que la doctora valentina en venga y nos explique porque además eh, imagínate que es, es miembro ex miembro de la intervención del argasz eh, ha estado en, en muchos en muchos procesos de amparo para ciudadanos con respecto a a los servicios públicos. Entonces, estemos atentos, estén atentos, estén atentos todos y vos serás el portavoz también para este encuentro que va a ser abierto, gratuito, porque hay mucho mucho para charlar, como también hay para charlar que eh, la esta doctora eh, Valentina Olé eh, dice y también ataca al gobernador que ofrece a los habitantes de Córdoba pagar en tres cuotas sin interés. Y ella dice que es otra mentira. Sí. Que se puede pagar en tres cuotas, pero con interés. Totalmente. Además, ¿La Esa... qué cabeza? Vos pagás la primera cuota, bien. Cuando pagaste la segunda, te que viene la otra que tuviste que pagar y se van sumando. Sí, es sí. absurdo, ¿no? Elsa, eh, está, estamos ya en tiempo porque tenemos la columna de Gaby. Eh, bueno. Eh, tenemos reunión semanal de la multisectorial y programa el sábado. El sábado tenemos el programa y el programa, que sería 20, el sábado 27. Sí, sí. El, tercer el sábado 27, aire. de 9 a 11, y a su vez, cuando termina el programa, nos reunimos ahí en la Plaza San Martín y hacemos la asamblea de la multisectorial y ahí charlamos a fondo todos estos temas. Están invitados todos, todos, todos, súmense, porque eh, tenemos eh, tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos porque es de la única manera, nadie se salva individualmente. Por lo tanto, invitados a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. Elsa, muchísimas gracias por la columna y nos seguimos en contacto. Dale, un abrazo a todos.